Está usted escuchando X H U T E M FM 90.5 Radio D Radio Udem. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto 4500 Poniente San Pedro Garza García Contáctenos 83 36 61 62 Radio D 90.5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 27 de octubre, está hablando de alguna forma de lo que supuestamente sucede y a como están las cosas ahorita de forma realista. este Bueno, de hecho nos ha caracterizado a veces por proponer o por ser idealistas en cierto punto, pero el día de hoy trataremos de ver cómo hasta cierto punto se ha venido privatizando la vida humana humana, y daremos varios ejemplos a diferentes niveles, en cuanto a lo social y lo cultural y lo económico, pues para poderle llamar al tema, es lo que hay, en el sentido de lo que pues acaba siendo la realidad de lo que sucede, pues no según yo o mi invitada, sino según lo que ya parece ser, que tanta protesta, tanta inconformidad, tanta crisis nos están empezando a vislumbrar y una vez aceptando que hay algo ahí que está pasando y entre más obvio y más directo sea, pues podremos modificar cualquier eh, intención pues de seguir manteniendo las cosas como están, por lo menos desde la radio. Me acompaña Liliana Torres, bienvenida. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y bueno, estamos al aire, 8336-6162, 8336-6162. 42.03. Vamos a empezar un poquito con las corporaciones, porque por ahí me comentabas que estás haciendo una un pequeño estudio de lo que está haciendo la mayor refresquera del mundo en este país, en un sentido relacionado con las poblaciones indígenas. Así es, más que nada en, bueno, mi estudio o lo que sea que esté haciendo yo, ¿no? Es referente a al posicionamiento de esta refresquera en los Altos de Chiapas. Y cómo esto ha repercutido en tradiciones casi precolombinas que no habían sido cambiadas por nada y que ahora una institución que tiene menos de 40, tiene como 40 años en nuestro país la ha reformado tradiciones increíbles. Y si yo te dijera que esto se hace en nombre del progreso, ¿qué me dirías? ¿Que esto hace qué, perdón? Que esto se hace en el nombre del progreso. Pues, no sabría qué decir a eso, si sí, cualquier cosa que es que, que es progreso para... O sea, la pregunta es, ¿por qué de pronto ahora estamos cuestionando el, la penetración de una empresa que tiene mucho tiempo en México? Digo, más de 100 años posiblemente. Eh, y te lo digo porque finalmente la justificación, no nada más para esta corporación, sino para otras es de que finalmente los cambios que se dan en la cultura, de donde visitan, pues es para la mejoría de las personas de esta cultura. Claro, y ellos lo ven como una mejoría. No siempre puede ser juzgado, y yo intento no juzgar, aunque siempre hay un juicio por detrás, ¿no? Pero el juicio no debe de ser directo hacia los cambios que esté, gener o sea, que esté generando en estas culturas, sino el, el juicio debe de ser hacia las consecuencias negativas que tenga. Entonces, yo no estoy criticando el hecho de que cambie tradiciones precolombinas, sino que, pregunto cómo sucedió esto, cómo un, esta organización logró cambiar este tipo de tradiciones, bueno, cómo lo y la, logró. Exacto, y la pregunta sería si finalmente lo que acaba sucediendo con la entrada de ciertas marcas o de ciertos productos es que se lleven en cuanto a la cultura local. Claro, pero bueno, la la cultura local ya viene ya viene generando cambios, es lo que... Hace, o sea tengo que pedir asesorías no para este tipo de estudio y es lo que es lo que me decían varios antropólogos de que este tipo de culturas no son únicas nosotros también somos únicos nuestra cultura es única o sea nos hemos formado de de diferentes elementos que nos hacen únicos aunque nos parezcamos ser de que la cultura más normal o más americana o lo más lo que seamos somos únicos también entonces claro no solamente ese tipo de culturas son únicas, sino cómo se han convertido en lo que son ahorita. Exacto. Y, de hecho, mucha de la crítica que se hace a la corporación, cualquiera que sea, es que finalmente ese poder que tienen acaba incluyendo, pues no necesariamente llevarse de encuentro a alguien, sino que si tú te empiezas a ver los productos o los servicios que contraiga cualquier institución de este tamaño, pues no nada más es algo, sino que es una forma de vida. Ajá, y claro. que finalmente la forma de vida también viene incluido, si tú te ves en cómo tomar un refresco, pues no nada más es de que te lo tomes, sino que finalmente viene atrás toda una forma de vida. ¿Y qué quiere decir? Que es un producto cultural exportado de Estados Unidos, ¿sí? Que... Para que haya surgido en Estados Unidos... Es que fue el resultado... De una forma de ser de ese país... Y que finalmente lo que acaba pasando es de que... La corporación... No nada más te lleva la Coca-Cola... Digo, se me tenía que salir... ¿no? Sino que finalmente te lleva todo lo que está detrás... No sé si me explica... O sea que... La crítica entonces es... Que no nada más es traer algo... Sino que es imponer... Una cosa... Claro. Porque detrás de eso está... ...no nada más el dinero y el capital de esta empresa... Sí, ...sino claro. que una forma de vida... ...una cultura específica... ...y me puedo ir al ejemplo de las hamburguesas también... sí claro ...que como tú te empiezas a ver... Pues ...no nada más quiere decir que tengan excelente servicio... ...y que tengan muy buenos productos... ...sino... ...que repito... ...son las estrellas de la forma de vida americana... ...sí, claro... ...sí estoy totalmente de acuerdo con eso... <risa> ...oye, y bueno... ¿Y qué tendría que hacer entonces eh, un país? O sea, ¿qué tendría que hacer México? ¿Qué crees que tendría que hacer un gobierno? ¿Poner trabas culturales a la entrada de un producto? ¿O finalmente nada más aceptar que así es como es el capitalismo y que no hay nada que hacer? La verdad es que no tengo la menor idea de lo que se debería de hacer porque cuando un, una persona está en su total derecho de consumir lo que él quiera y el funcionamiento... El mundo tiene que ser a través del capitalismo, ya no lo podemos detener, ¿no? No hay no hay control a esto. Entonces, el flujo de este producto va a seguir siendo, y además, decirle a una persona que deje de consumir algo es casi imposible, y más cuando una persona es adicta a eso, porque no solo es un consumo moderado, es un consumo terriblemente enorme de personas que son adictas a esto. Entonces, no no tengo la menoridad. Si el gobierno el gobierno sabe de esto, entonces no ha puesto ninguna traba, ni siquiera la Secretaría de Salud ha puesto como que un cuestionamiento o nada. Yo menos un estudiante sabría qué hacer. O sea, que finalmente lo o que no, hace... Eh, sí. No, ajá, hasta la fecha no tengo propuesta, o sea, no tengo respuesta a esto porque... No, pero lo que hace la humanidad finalmente es aceptar que supuestamente tiene necesidades... Sí. Y, pues, si no se satisfacen por la misma gente, pues va a haber corporaciones que se las va a traer. Claro. Ya sea alcohol, ya sea drogas, sí ya sea refrescos, Ajá. o ya sea guerra. Exacto. Porque ya cambiándole a otro tipo de corporación, y eh, específicamente hablando de lo que sucedió, por ejemplo, ahora con carafi pues tú te empiezas a dar cuenta que... Bueno, obviamente la hipocresía de los gobiernos es impresionante, ¿no? Sí. Pero parecería que están defendiendo los gobiernos el interés privado de la corporación. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, en, en uh, Libia hay reservas de agua, hay reservas de petróleo, hay reservas de gas natural. hay Había por ahí supuestamente un interés de Gaddafi de empezar a hacer una moneda en oro llamada el dinar. Sí. Para él, ser el líder de África, que ya había sido en algún tiempo, y que de hecho había logrado un alto nivel de vida a su país. ¿Y por qué te digo esto? Porque finalmente la justificación de Occidente fue, no, pues hay que ir a salvar vidas. ¿Sí? ¿Y por qué no fueron al Tíbet? ¿Y por qué no fueron al Tíbet? No, porque claro, no hay nada. Porque está China. Pero a lo que voy es de que finalmente acaba, acaba pareciendo una cruzada, como en la Edad Media en el siglo XI, sí, claro. Que finalmente se pusieron de acuerdo entre el Papa, ¿sí? y los diferentes reyes y emperador, obviamente estamos hablando del feudalismo, donde lo que tú estás viendo como la corporación privada son los intereses económicos que se desprendieron de las cruzadas. Entonces, por ejemplo, una un interés económico fue las legiones. Por ejemplo, los estos los ¿cómo se llaman? No, no, no los legionarios este mago. Que es una metáfora de alguna forma medieval de, de las cruzadas. Pero, por ejemplo, los hospitalarios y los templarios, estas estos grupos mercenarios de guerra, ¿sí? Finalmente fueron los que llevaron a cabo la, la liberación de la, de la de la zona, ¿sí? Y no nada más liberaron supuestamente religiosamente a esta región, sino que también liberaron una región que era importante económicamente hablando, que lo que buscaba Europa era prevenir, pues que el Islam no nada más se le subiera el pecho, sino que no comparan la salida mediterránea y la salida del Bósforo, donde está Turquía, ¿sí? para poco a poco no controlar las rutas económicas y culturales de Europa. ¿Cómo lo ves? Sí, es una buena comparación, claro. ¿Pero sería sí. la corporación ahí? ¿Qué corporaciones es? que corporaciones. Bueno, cuáles no. Pero son un ejército de corporaciones, ya. Claro. ¿Cómo no pueden, cómo no pueden apoyar a las corporaciones? Si imagínate Google de repente dijera, "Yo puedo hacer mi propio ejército y acabo con cualquier país." Claro. O sea, Google puede acabar con cualquier tecnología de cualquier país, del país más avanzado, o sea, Estados Unidos, de China. Las corporaciones ya son un mismo país. Tienen más poder que Y, y si tú te acuerdas, históricamente las corporaciones fueron el instrumento de Estado también para ir a conquistar otras regiones. O sea, acuérdate de la compañía de las Indias Orientales, holandesas e inglesas, perdón, e inglesas que eran patrocinadas por la corona, ¿sí? para que fueran a hacer y deshacer en otras partes del mundo, Cristóbal Colón, eh, la India, Indonesia, y colonizar. Entonces supuestamente hoy los gobiernos no hacen lo mismo. Porque para empezar la, la empresa privada y la empresa pública está separada. Y empresa pública pues fue sin querer pero pues si son empresas. A eso me refiero como el gobierno. Que supuestamente no debiese de ser una empresa. Porque ellos están cuidando el interés público de su población doméstica. Que solo salen privadamente supuestamente con las corporaciones para ir a arreglar lo que está pasando afuera de sus fronteras. Entonces, te lo digo porque finalmente lo que se vio es que están yendo a recursos de agua, eh, recursos económicos, mantener el dólar, y la importancia de las exportaciones, ¿sí? el petróleo, el gas natural, las salidas comerciales al Mediterráneo, y la migración, y finalmente pues darle una relevancia a una organización que es la OTAN que honestamente, estimado público, pues parecería más un grupo mercenario sí que había por ahí supuestamente un movimiento rebelde ¿sí? y luego ya vas tú y porque te cayó mal el señor supuestamente cuando el año pasado era tu esposo sí y ahora vas, no nada más acabas con su mandato de uno de los países con mejor nivel de vida de África independientemente si nos cae mal o no el señor ¿Sí? y luego lo matas con el coliseo y se lo ventas al público en sus televisiones aplaudes, te ríes y acabas diciendo que ya llegó la democracia entonces si para mí sí si para mí eso es corporatizar la democracia ¿cómo lo ves? lo veo muy fuerte <risa> sí no, no sé, ni, o sea es muy difícil tener una opinión ahorita respecto a eso. Son demasiadas tangentes a las que tienes que... No es transparente. Bueno, pero ¿cómo Nada te sientes de esto? O sea, ya lógicamente pues, no tiene sentido, pero ¿cómo te sientes? ¿Qué opinas? ¿Qué opinó? Es una locura. Es una locura, porque ca cada vez todo parece una teoría de conspiración real. O sea, cuando hace 10 años creíamos de que Ay, es una historia de aliens y... Estas historias son reales y son historias de conspiración reales de que la OTAN realmente hizo esto. Claro. Ya no ya no son como historias detrás de no, no, no, son reales, entonces es como la falta de confianza que existe ahora hacia todo. Exactamente. La falta de confianza es enorme, entonces en qué se en que en que tú como ser único humano que no tienes nada, eres un civil igual que el resto. ¿En qué, ¿en qué vas a creer? Sí, pues se están llevando entre las patas las ideas que después Exacto. quieren que se pongan en práctica en Nueva York, aunque se pongan en práctica en dentro de su país, o que quieren exportar para vecinos como México. Exacto, o sea, realmente no, no me va a repercutir directamente que a Liliana tal te va a pasar, pero si sí te dejan una posición de que en manos de quien estamos. Claro. Si pudieron destruir un país entero, toda una región de África, no destruirla, pero movilizarla, ¿Qué no pueden hacer? Exactamente. pero bueno, bueno. Déjame ir a un corte y regresamos. Perfecto. Radio UDEM. Me... 90.5 Suárez Cinema. Todos los miércoles a partir del 19 de octubre a las 7 y media pm. Casa de la Cultura San Pedro. Programación en Twitter, Videodromo, MTY y Facebook Suárez Cinema. A bientôt. Hola, maestro. ¿Listo para la prueba enlace? Listo, maestra. Y a nuestros grupos les tiene que ir muy bien, ¿eh? Verá que sí, como cuando concursamos por la plaza de maestros y ya ve que nos la ganamos. Si por eso se esfuerza uno todo el tiempo, ¿no? Sí, para salir mejor en nuestra próxima evaluación. Los maestros hoy obtienen su plaza por méritos y son evaluados periódicamente. Así, sí tenemos más y mejor educación. Con mejor educación construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno cualquier partido político. Queda prohibido el uso para bienes distintos a los establecidos en el programa. Te invitamos a escuchar Anfitriones del Mundo todos los miércoles a la una de la tarde por Radio UDEM 90.5. España en la primera feria internacional UDEM. nuevo juicio de amparo extiende su protección a todos y no sólo a quien reclama una ley que viola sus derechos. Cuando una ley se declara inconstitucional, con el juicio de amparo dejará de aplicarse para beneficiar a todos y no sólo a quien lo solicite. Las declaraciones de inconstitucionalidad de leyes hacen respetar los derechos humanos y las garantías de todos. Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación. Está usted escuchando 90.5 Escuchas Radio UDEM Yo ya Estamos de regreso en Globales, que está hablando de Es lo que hay y hablando de lo que hay, ya se fue Liliana y ya llegó Oscar Martínez. Para hablar un poquito del individuo, de la persona. Pues digo, hemos tratado de ser bastante lógicos y coherentes en lo que va a este programa. En cuanto a política y el mundo que está allá afuera. Que a veces yo sí pierdo la esperanza de que, pues no es de que lo queramos cambiar, pero si sí se ve que por más de que supuestamente vamos mejorando y de que supuestamente vamos eh, evolucionando y de que tenemos sistemas religiosos, y de que tenemos sistemas económicos, y que tenemos una cultura supuestamente muy civilizada, pues nos empezamos a dar cuenta que a veces, y el día de hoy, pues la única que está para sacar adelante es uno mismo, o sea, el individuo. Porque, bueno, si yo me cerrara ahorita y me bloqueo del mundo, pero pues también estoy aquí en un país con problemas, entonces, eh voy a darle la bienvenida a Oscar Martínez y voy a abrir, abrir las líneas para cambiar un poquito la temática la tonada y podernos reír, si también es necesario pues para también tratar de solventar todo esto, estoy en el 8336 6162 8336 4203 gracias por invitarme este como, me, como ahorita comentabas yo creo que, que sí ha habido muchos cambios, ¿no? o sea, tú ahorita hablabas Oye, papá, y no pasa nada No, sí pasa, sí pasa, pasa poco a poco, porque a ver, poco a poco a la gente se va, se va interesando más en ser mejor, y la única manera que le puedes hacer, y para y para eso, como decía hace rato que es lo que hay, pues te tienes que aceptar lo que hay, tienes que ver todas las fortalezas que están pasando ¿verdad? a tu alrededor. Aquí a lo mejor ahorita nosotros nos vemos y nos comparamos con, con países mucho más desarrollados, y sentimos eh, que vamos muy atrás pero que te vas al centro del país y todavía te vas más atrás verdad entonces lo que tenemos que hacer es, es irnos apoyando con lo que tenemos claro. apreciar lo que tenemos saborear lo que hay y, y, y, y que es mucho o sea, la situación eh, es, es un poco de aceptación para poder a, avanzar al siguiente paso o sea hablas de aceptación y, ¿y cómo aspectos? crees tú que ha cambiado la cosa aquí por ejemplo en la localidad vamos centrándonos un poquito de eso, porque también empezamos a ver que hay, pues no sé si sea una intención, honestamente, pero si sí vemos el resultado de una conjugación de factores en donde los medios de comunicación, o sea, como corporación, están haciendo su, su agosto con puras noticias de violencia, con puras novelas, con puras narrativas, con puras noticias de tercera calidad amarista amarillismo malos análisis bueno, yo yo yo lo veo lo veo con tristeza ¿no? lo veo con tristeza por por eso porque todos están haciendo un negocio y, y lo terminas por no saber a quién creerle porque en, en, en principio los medios los que te están informando se supone que, que tuvieron que tener cierta veracidad tuvieron que haber secado y te lo ponen y te ponen puras puras noticias horrorosas verdad yo creo que Ah Yo he sentido aquí en Monterrey de que hubo un, un boom así de muy mala onda y ahorita estoy viendo que todo mundo poco a poco empieza a poner empieza a ver que hay si nos dan temas la televisión y el periódico, tú dejas de ver eso y no hay tanta violencia en Monterrey, ¿verdad? digo Sí, está horrible y se mata mucha gente y todo pero... Yo, yo sentí que en un momento la gente empezaba a hablar... por Ay, me tocó esto, me tocó lo otro, me tocó... Y, y ahorita como que nosotros nos estamos defendiendo... Estamos empezando a hablar de, de, de... Estoy viviendo esta parte buena en mi vida, este crecimiento... estoy Empezamos como que ya nos hartaron de tanto, de tanto amarillismo, ¿no? Pero, ¿cómo le puede hacer a alguien para que esto no afecte su vida personal? Porque, bueno, finalmente es lo que hay, quiere decir que esté pasando no esté pasando nada en libia lo cuando cuando bromeamos con qué es lo que hay este no es no es un conformismo sino que estamos viendo realmente lo que tenemos ¿verdad? o sea quisiéramos ser mejores y tener todo esto sino sí, más que tienes que tener un, una estructura para eso, para eso mejorar, ¿y qué Entonces, tenemos pues tenemos mucha estructura tenemos valores tenemos o sea, hay, hay mucho de dónde agarrar para poder ser mejor. Entonces, la única manera en que podemos ser mejor es que tú cambies un poco, yo cambio un poco, pero yo por cambiar, por hacer un, un beneficio a mí, te voy a hacer un beneficio a ti, ¿verdad? Y cuando tú te hagas un beneficio a ti, me va a hacer un beneficio a mí. Entonces, cuando empieza la sinergia, y yo creo que somos más los bu los buenos que los malos, ¿verdad? Entonces, este... A mi forma de ver, creo que, que no es algo conform de conformismo. Creo que es es... es es aceptar las cosas que tenemos y saber a ver con qué cuento, ¿ah? ¿eh? Hoy voy a México con qué cuento? Con mil pesos. Ay, pues no me puedo ir de avión privado, ¿ah? ¿eh? Claro. Pues entonces ¿en ¿qué me voy a bueno, no existe y me sí, me, me voy un camión y todo y me alcanza para una torta y para llegar y, y bueno, esto es lo que hay y voy a llegar a México, ¿eh? y voy a cumplir lo que tener que ser en México. Pero a eso me refería que no era no era tanto el, el ser conformismo. Pero yo creo que yo creo que aquí en México y, y ...y tenemos tantas cosas buenas... ...que no estamos las bien... ¿verdad? ...entonces claro. cuando tienes esa aceptación de... ...de que, que con esto cuento... ...y me gustaría contar con algo más... ¿verdad? ...me gustaría irme en un avión privado... ...pero bueno... bueno ...Nicolás, se hago la pregunta... ...de la bienvenida... Eh, o sea, ...está la cosa supuestamente mal... Claro. ...en el día a día... ...pero el país está bien macroeconómicamente... Eh, ...las corporaciones ganan más que nunca... ¿Qué acaso nos estamos empezando a dar cuenta que hay una división de lo privado que sí es el que está ganando y el público que no necesariamente se ha beneficiado? ¿Tú cómo ves las cosas? Hay un tema que poco se ha tocado y que es la mala repartición de, de, de las riquezas, de, de, de los eh, frutos que se generan económicamente. Y sí, creo que el corporativismo está haciendo pues un daño porque incurre en el exceso. Pero también hay otra contraparte que no hemos analizado, que, por ejemplo, ¿qué pasa con las franquicias? La gente prefiere ir, a, por ejemplo, a Pizza Hut que a Mr. Pizza porque la gente prefiere más... O sea, vaya, digamos que el corporativismo norteamericano ha tenido mayor calidad y las empresas mexicanas no han sabido adaptarse a esa internacionalización que les llegó, ¿no?, de pronto. Y quiero también que algo que tiene que ver mucho es la influencia mediática. Los medios es algo que la gente consume todos los días Entonces, si todos los días se está repitiendo en los noticieros, en los titulares, eh, la, lo mal y la situación grave que está atravesando el país, creo que eso va generando como una sinergia negativa, entonces, eh, creo yo, yo he hecho experimentos, por ejemplo, de no ver la televisión en una semana… Y de pronto vas más tranquilo por la ciudad y vas más tranquilo por otros lugares. No ver los titulares. La gente dice, es que son los que la gente quiere ver. Los medios así se justifican. Es lo que los medios quieren ver. Es lo que la gente pide. Yo lo diría más como, es lo que nos han puesto siempre. No es la solución cambiar y apagarle a la tele. Porque de todas formas ahí sigues ignorarla. Eh, los medios también se justifican de otra forma. Diciendo que de cierta forma son empresas privadas. Que ellos tienen derecho a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y, y por eso ponen lo que tú mencionabas en el bloque anterior de novelas, noticieros amarillistas, eh, el desvío de información. Sin embargo, yo creo que aunque sea una empresa privada, están utilizando un espectro. Que ese espectro es soberano, es mexicano, entonces es de todos. Y creo que... Eh, sí, pero a ver pero que, que a ver, pero que es de todos quiere decir que teóricamente todos pudiéramos participar en poner sobre ese espacio nuestros propios medios de comunicación para decir algo. No tanto, igual y no tanto los medios, sino la opinión. No, yo, yo, yo, yo creo que cuando, cuando hablas del espectro, Ajá. pues el único espectro es el, la el, el canal que tenemos a, a nivel nacional, ¿verdad? Claro. Y ahí en delante, pues todo es, es libre de meterte al que sea. Yo claro. estoy totalmente de acuerdo contigo en que ahorita los noticieros, no sé si sintieron que de un tiempo para acá las mismas autoridades le dijeron, oye, ya párale, ¿verdad? O sea, sí. Porque, porque está, está demasiado y siguen con lo mismo siguen metiéndose en, en, en lo que les vende a ellos, ¿verdad? Pero eso es, es igual que una persona que trabaja en televisión dijo, "Ay, qué pobre está la televisión de Monterrey." Porque pues está hecho para para la racita, ¿verdad? Y, y la racincha <risa> lo sigue viendo y, y, y, y eso le gusta, entonces dices, "Bueno, pues ahí ahí no estoy tan de acuerdo porque pues la gente lo está aceptando, pero en en el, en el en los medios cuando te meten la lo amarillista y cuando te meten Tantas cosas tan horribles que nosotros cuando estábamos chavos ni siquiera te la podías imaginar, ¿verdad? O sea, ahorita abres el periódico, prendes la tele y te dicen que un decapitado y que le hicieron esto y que le hicieron lo otro... A mí me costaba muchísimo trabajo ni siquiera imaginarme eso, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si la primera vez que una noticia esa... voy a ver, qué loco, qué está pasando, ¿verdad? Claro. Pero, ¿se les fue? Se les fue. A aparte, también creo que en México y en Monterrey eh, carecemos de opciones en los medios, ¿no? O sea, son nada más dos cadenas nacionales y aquí son tres canales los que tenemos como como opción. Entonces, es muy reducida la, la, la competencia, digamos... Entonces, por eso la gente lo consume, ¿no? Eso es lo que yo opino. Y, y es que hacer, creo que algo que yo sí siento, estoy de acuerdo, salieron públicamente el gobierno a, a regañar a los medios, pero ya para que hayan salido públicamente es porque en privado los acuerdos que tienen claro. para tener entretenida la población claro. y que no preguntemos de política, ¿sí? Claro. Creo que se salió de control porque se empezaron a dar cuenta que ya estaba afectando a la economía. Posiblemente, ¿no? Entonces, porque yo honestamente sí creo que sigue habiendo un interés de tenernos enfriados para que no Pero preguntemos... Pues Saben mucho, ¿verdad? ¿Eh? Saben mucho y al final de cuentas se están involucrando y se están metiendo y entonces este pues ese acuerdo si se hizo es porque algo estaba afectando. ¿no? Sí, porque digo si todos tuviéramos el mismo acceso a los medios, pues yo no creo que sea cierto, porque oye, porque de repente Vicente Fox, que es un expresidente que salió con la, la guaripa entre las patas uh -huh. aquí en este país... Pues, ¿por qué va y habla? ¿Y por qué tiene tanta difusión? Claro. Pues porque fue un expresidente, obvio. Pero, por otro lado, ¿por qué le dan tanta cobertura? Porque, finalmente, ellos están ahora criticando que dice puras estupideces. Cuando, finalmente, está hablando honestamente. Digo, no es congruente cuando con fue presidente. Pero, todo el mundo habla de él. Y, de noche en la mañana, pues, está en el espacio público inundado claro. con lo que dijo Vicente Fox. Claro. Entonces, yo creo que no nada más hay una jerarquización del espacio público en el sentido de que el capital y la corporación están al frente, sino que también finalmente tú tienes que hay una predilección cultural por ciertos discursos, por ciertas formas de hablar, por ciertas personas que supuestamente tienen que gobernar, no políticamente, sino gobernar nuestras mentes en el sentido clásico de lo que supuestamente tiene que imperar para la para la comunidad. Entonces, eso es lo que yo veo mal y lo que lo veo terrible. Ah. Y lo, lo, lo ato un poquito con lo que dije al principio, Porque finalmente las corporaciones mismas que luchan en Libia, en Irak y en Afganistán, o sea, el dueño del avión este el Mirage en francés tiene un medio de comunicación, no creo que periódico es de los más grandes. Sí. Pues, ¿qué, ¿qué va a decir? O sea, ellos están aplaudiendo que están peleando una guerra y pues los medios de comunicación te van a decir que el que Libia era un dictador ...y que el señor había hecho pedazos a su pueblo... ...o sea, claro. cuando no es verdad... ...completamente... ...es que al final de cuentas quien tiene la verdad... ...digo, tú, la, la, la, lo que ahorita el mundo... ...está viendo de Libia... ...ah, luciano hicieron... Sí, ...sí, nomás que no saben muchas cosas... ...de las que tú comentaste hace rato, ¿verdad?... ...que en Libia este... Eh, eh, ...había una alfabetización... ...tremenda... ...y hace, digo, hace 40 años para acá... ...de ser un país totalmente pobre vivienda para todos el, el, el galón vale 40 40 centavos el galón de gasolina eh, cada matrimonio que se casa tiene 50 mil dólares para hacer una casa T digo, de alguna manera hizo muchas cosas que si tú presentas eso dices, pues oye, ese es Dios, ¿verdad? pero había unos intereses algo de lo que el diviano quería hacer era pagar en dólares no, no quería, pagar, dólares claro, no quería el petro. pagar en dólares al petróleo entonces al no pagar en dólares pues le viene a afectar a la economía mundial Y es donde entra el, el, la, la otra parte. Oye, a ver, espérame. Vamos a ver esta cara. Y vuelves a lo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces, este ¿quién está bien y quién estaban Para poder juzgar, pues habría que inventarse de veras y ver, oye, a ver qué pasó por un lado, qué pasó por el otro. Y eso es lo que tendrían que hacer los medios, ¿verdad? Los medios llegan y a ver, más aquí pasó esto y pasa lo más horrible. Sin decirte toda la historia, ¿verdad? Si te dijeran, oye, mira, esto estaba así, pero este señor pensaba así, así, a esto. Entonces, si te... Como, como que el titular es lo, lo tratan de hacer impactante, ¿no? Claro. Para para que permee y aparte me llama mucho la atención y creo que es muy dañino para la opinión pública mundial el que se estén mostrando a los eh, entre comillas dictadores muertos, ¿no? O sea, eh, CNN CNN transmitió la ejecución eh, de Saddam Hussein. Eh, Fox News y CNN también transmitieron la foto destrozada de Osama bin Laden. Ahora esta foto de Gaddafi, o sea, ¿Cuál es el objetivo principal de Estados Unidos bueno, de proyectarla en todo el para mundo? Para mí fue claro, o sea, eh, hasta hubo imágenes de Gaddafi ya en la morgue, bueno, sí, en un sí, cuarto, sí. que están ahí los la gente, o sea, como si tuvieran un museo y podía entrar el libro, el, el livio común uh -huh. en pequeños grupos claro. para tomarse la foto con el cadáver. O sea, y, y lo pasaron en los medios occidentales, entonces... Es, es, eso ya es grotesco, ya... Es, es, es, que es algo grotesco. Esa fue ¿verdad? Este... El, el, el, el sábado pasado murió un piloto de el, del Mundial de Motociclismo. Al momento que hubo el accidente, cuando hay un accidente grave, no te lo vuelven a pasar. No te lo vuelven a pasar, ya si bueno, murió, bueno, pues ya ya ha pasado repeticiones de otras cosas, pero cuando hay algo algo denigrante o alarmante, pues ¿para que lo enseñas? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver la gente que se desgarró la cara o que si eso es tuyo? y aquí no, aquí era al contrario ¿verdad? enseñar lo más fuerte que se puede lo más agresivo lo más europeo y, y voy a tratar de introducir un, un concepto que creo que es importante y ya lo he venido mencionando aquí es que el sistema mundial el sistema global en que vivimos pues son naciones, o sea cada país soberano con su población okay. y sus presidentes o sus primeros ministros nada más que las instituciones que que res, hacen que se respete a nivel internacional el orden, la, la, la estructura, pues son las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN. La OTAN y ese tipo de cosas que supuestamente son gubernamentales. Pues si tú te pones a ver, esas están siendo llevadas por intereses privados. Claro. ¿Y qué quiere decir que lo que realmente impera en el mundo a nivel internacional? O sea, entre naciones y entre estados ...es el interés privado... Claro. ...porque finalmente para empezar por un lado... ...es muy difícil decir... ...que tú vas a querer un gobierno mundial... ...y no me refiero a la Illuminati y todo eso... ...o sea, un gobierno mundial... ...ahora paradójicamente el Vaticano... <risa> ...acaban de sacar... ...que quieren que haya una institución... ...que gobierne mundialmente... nada más porque ellos no pudieron realmente... ...porque ellos lo hacían en la Edad Media... ...pero qué voy, o sea que realmente... ...son los intereses de, la, de, de, de, de los empresarios... ...a nivel internacional... Claro. ...de los medios de comunicación... Y esto te quiere decir que lo que nos llega a nosotros como nivel internacional, como análisis global, pues acaba siendo lo que te proyecta los intereses corporativos. Claro. De las empresas como Coca-Cola, de las empresas como CNN, McDonald's. de las empresas como McDonald's, o de las empresas como las armadoras de, de, de, de bombas, de claro. armas... Y de demás. Que, que de cierta forma, a donde llegan esas esas corporaciones no permiten un desarrollo económico del territorio. Yo, por ejemplo, me paraba una vez en una esquina y volteaba alrededor y veía un Walmart, un Subway, un Cirlone Stockade, un Cedric Eleven. Entonces veía tantos negocios norteamericanos que decía, chin o sea, no ¿en qué momento voy a ver yo un desarrollo económico de mi país, no? O sea, México auténtico. Entonces, creo yo que de cierta forma el, el corporativismo está muy desbalanceado y, como dices tú, va muy enfocado siempre a los intereses económicos, a los intereses eh, de privación y, sobre todo, lo que tú mencionas, yo creo que eso se va haciendo de que solamente un gobierno mundial rija. Yo creo que eso se está comenzando a hacer por las franquicias, ¿no crees tú? Yo creo que un gobierno mundial es eh, no difícil. Se... No, es muy difícil, muy difícil porque claro. Porque pasa como en la política y como muchas cosas. La política te agarra uno y te hace grande y, y te va haciendo y te va apoyando y entonces de no ser nadie empiezas a tener voz y voto y empiezas a... Y, y, y resulta que al paso del tiempo ya estamos más o menos igual y tú tienes la oportunidad claro. de decirme, ¿sabes qué? Estás mal. Estás mal, no estoy de acuerdo en esto. Estás mal. Y, y tú me vas a voltear a decir, oye, pues, pues yo te hice. Pues, pues sí. Yo te hice, ¿verdad? ¿no? O sea, no me puedes dejar ahorita. Entonces... Pues, si, si no estás de acuerdo, pues entonces omítelo nada más, claro. ¿verdad? Pero no te puedes expresar. Claro. ¿Por qué? Porque es el que te hizo y que te hace, el que te está dando, el que te está manejando. Y entonces es una situación difícil. En algo que quieres hacer a continuar con lo que decías, es cuidado. O sea, yo creo que la franquicia sí deja dinero. O sea, genera empleos y sí, hay actividad económica. Claro. Aunque sea china o americana. América. Pero... Eh, las utilidades son mucho mayores para en sí el, el corporativo. El país origen, el, el país original Porque finalmente eh, la derrama es mínima para lo que realmente se llevan claro. de utilidades a su país. Entonces, pues no es que sí, esté pero, mal, sino pero, que es como está hecho pero, el sistema. Pero claro, si nosotros no lo no. tenemos así, de alguna manera está más fuerte que dan El, el, el flujo de dinero, está dando la vuelta hay, hay gente que está se alimentando hay familias mexicanas que claro. se están viviendo esas franquicias de oro, claro. si no las tenemos si ellos tienen el, el impacto que pueden crecer tan rápido yo creo que para nuestra economía es buena porque ¿Qué? están, a lo mejor las utilidades, las grandes utilidades se las llevan ellos, pero claro. cuando ven que tú se los estás dando, esas grandes utilidades las vuelven a meter en tu país ¿Por qué? Porque aquí me estás dando, en este país le saco el tanto por ciento. Pues lo vuelvo a meter, y lo que te saco aquí lo meto ahí, ¿verdad? Claro. Yo, yo, yo mencionaba un poco esto de las franquicias porque en algún momento John Kenneth escribió un libro que se llamaba México Bárbaro, eh, un periodista norteamericano que hace un análisis a cómo llegaban la, la, las franquicias a, a México, y de cierta forma era una forma de hacer negocio, de generar capitales para Estados Unidos como Estado, sin que el Estado les retribuya a, a, a los mexicanos, en este caso, eh, cuestiones básicas como salud, eh, educación, ah, carreteras. Claro, bueno, bueno, sí, sí. sabes es, es como, yo consumo tu producto, tu marca norteamericana, pero Estados Unidos no me regresa nada, ¿sabes? Entonces es una forma de que Estados Unidos se haga más poderoso bueno también, económicamente. Y en el camino lo que se hace es... Sí, y, y a lo que voy es una muestra también en la actualidad es... ¿Quiénes son los dueños o de dónde vienen las grandes redes sociales como Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail? O sea, ¿dónde están los headquarters, sabes? Y, y, y los servidores físicos está en Estados Unidos. Sí. En cualquier momento, o sea, con, con no sé cuántos días, que no, no horas, perdón, que no tuvimos el servicio de BlackBerry, la gente se volvió loca, ¿no? Entonces imagínate que algo pasara así. Hay dos cosas. Una es que realmente eh, ellos vienen y se ponen de acuerdo con el gobierno sede, o sea, vienen a México y hablan con el gobierno, para no tener que dar tanta seguridad social, no claro. o sea, es... O sea, si vengo a traer dinero a tu, a tu país, es porque voy a ganar dinero, es claro. porque voy a competir con Wendy's y voy a competir con Burger King. Por eso hay... Entonces, me vas a tener que dar chanza... Claro. De, ...de poder entrar, ¿sí? Y, o sea, que acaban teniendo más poder que los países. Claro. Digo, no, no más que México, pero... Coca-Cola es más poderoso que El Salvador y que Nicaragua juntos. Claro. Entonces, ¿a qué voy? Que tienen tanto poder que el interés privado, yo no estoy en contra ni del capitalismo no, no, no. ni del capital privado. Claro. Pero sí de que se brinque en el interés público. Claro, o sea, lo que decías, es, es un desbalance, ¿no? Es un desbalance y que ahora es lo que tronó. Entonces, ah. ahora lo que estamos viendo es la excesiva privatización del mundo social, ¿sí? Arroja a la gente a la calle porque se empezaron a dar cuenta de algo que supuestamente nada más era indirecto cómo directamente ya afectó sus vidas. claro Y te doy un ejemplo también que no nos va a, a cuadrar supuestamente, pero, oye, nosotros creemos que las corporaciones están muy bien en Estados Unidos, pero la realidad es de que las grandes empresas que tienen su oficina en Estados Unidos y su base uh -huh. operan en otros países, claro. en ellos China, en la India e Indonesia, y las grandes utilidades no las reinvierten en Estados Unidos, ni tampoco pagan necesariamente los impuestos financieros que deberían de pagar de cuáles las utilidades que están, pues, registrando o que están manipulando para que no se vean registradas. Ah. Esto te lo digo porque es una queja de los demócratas, ¿sí?, ahora, ante las corporaciones. Y por eso es que parece ser que Obama y los demócratas están subiendo el autobús de la protesta esta del, del Nueva York para que acabe pareciendo ser, ahora sí, o sea, Obama nunca hizo nada en contra de los financieros porque para empezar lo pusieron en el poder, ¿sí? Claro. Pero ahora que ya estronó la bomba y ahora que va a tener que haber cambios estructurales y que hoy Europa por fin, con lo de Grecia, parece que va a meter en cintura algunos bancos, sí pues ahora los demócratas para recuperar el poder, hipócritamente ahora sí dicen no, pues Wall Street tiene un clamor justificado. Claro. Y por ende, la privatización que los republicanos quieren para la política de Estados Unidos pues no lo va a ser lo más positivo. No. Entonces, y nos, nos hacen creer que tienen razón los medios de comunicación, si les conviene o no, como ahora, por ejemplo. Ahora están aliando detrás de López Obrador, aquí. ¿Por qué? Porque supuestamente es lo más viable. Pues no, también es porque lo mal, lo que más les conviene. Claro. Porque ellos también van a ganar. Claro. ¿Y por qué te lo digo? Porque finalmente van a acabar nos tratando de convencer de que van a hacer cambios, van a regresar al poder y en cinco años vamos a estar igual. Claro. ¿Qué, qué es lo que ha habido sexenio tras sexenio tras sexenio, no? O sea las promesas no cumplidas y, y, y, y de cierta forma eso hace que las instituciones se debiliten, ¿sabes? Que que ya pierdan la fuerza que puedan tener. Pero en ese mismo acuerdo que, o sea, ya no podemos hablar de México nada más, o sea, empezamos con el Monterrey, pero finalmente lo que te empieza a hacer ver es de que México ya forma parte de este sistema que es mundial, neoliberal, de grandes capitales, que muchas veces dictan la política doméstica de los países. Claro. ¿Por qué? Porque hay tanto dinero detrás. ¿Y cuál es el ejemplo óptimo? La droga, estimado el público. Que supuestamente es algo inmoral. Pero yo te apuesto que el PAN, antes de perder el poder, van a arrojar sobre la mesa la carta de la legalización. Claro. ¿Por qué? Porque el poder no lo pueden perder. Entonces, en la drogadicción y las armas, que van de la mano, ¿sí? son negocios privados. Ellos están ganando también dinero con esto. ¿no? O sea, como dice el, la revista Proceso, el ejército está combatiendo a los Zetas para que la droga pueda seguir fluyendo. Claro. Y para que el Chapo y otros narcos operen con libertad privada, claro. corporativa. Entonces, en ese sentido, nos empezamos a dar cuenta que la corporación incluye todo. Y no nada más es una, pero incluye los intereses de los grandes capitales que, si te pones a ver un negocio que vale 15 mil millones de dólares mínimo, en México, y 100 mil millones de dólares en Estados Unidos, pues lo van a defender. Claro. Y más en un momento de crisis. Y, a, y aparte, bueno, eso de figurar a, a, al chapo dentro de las listas de Forbes es como darle un poder, ¿me entiendes? Exacto, o sea, que tiene lana. A lo que voy es Estados Unidos con su plan Mérida y todo eso que intenta combatir la, la, la droga, entre comillas, porque si quieres combatir eso, pones a uno de sus personajes y protagonistas en una lista de Forbes, ¿sabes? O sea, es como contradictorio y ahí es donde se autodescubre ¿Cuál es el verdadero la verdadera trama, Porque no? no. Están luchando contra claro, ellos. Claro que no. Es están mejorar. defendiendo las rutas del narco, claro. están subiendo los precios, están subiendo las utilidades y todo sigue siendo ilegal. Y el Estado contra la pared y la población pues abajo de la bota. ¿Cómo lo ves? Nos vi ahorita lo comentabas con el con lo del PAN. Cuando estuvo Fox nunca se hizo nada. Se cerró los ojos, cerró los ojos y les dio y los dejó crecer, ¿verdad? Los dejó crecer y ahora ahora están sacando que sería bueno legalizarla, que sería bueno, yo, yo sí estoy de acuerdo por, por muchas cosas, ¿no? O sea, aquí, aquí, en, aquí lo están viendo como algo muy moralista, de repente, ah, que del sector salud, que por la, el área de salud, el área de salud, este si la atacas, si la previenes, lo puedes controlar, no estoy hablando ahora en general, en el caso de la, de la marihuana, que, que, que lo proponían, y bueno, que, que no le vas a hacer nada si... si Si le tumbas esa parte le va a hacer mucho, ¿no? Le va a hacer mucho por son miles de millones de dólares los que están funcionando. Y lo dijo bien claro Mauricio la vez pasada. Oye, la van a comprar. O a, o, a, o, o a un representante oficial o a un, o a un vendedor. Y ya estamos Omar. al punto de que la moralidad cambió a que es inmoral no hacer nada al respecto claro. de algo que está ahí y de que ya rebasó a la población. Claro no en el sentido de adicción, sino de, ya la rebasó en el sentido que es una práctica sociocultural. No, no, no, oye, si te vas a ver por el lado de salud, nomás dime, ¿en dónde cabe que haya tantos muertos, tantos heridos, tantos heridos? O sea, oye, la salud se atiende, ah, como sí, el atiende. alcoholismo, ¿verdad? El alcoholismo, ¿Y? la mayor, ¿no? la mayor parte de las casas tiene una cantina y tiene una botica en su casa. Así es? Tú vas a la casa del cuarto de la mamá y la mamá tiene sus pastillas y, y el papá tiene su valecito, ¿verdad? Exacto, y también bueno, ya no pasó el y, problema y, el Estado. Y, claro. O sea, la salud ya es salud mental, salud de la comunidad. La salud es como salud. la educación, la tienes que hacer en tu familia, ¿verdad? Así es. Cada quien lo tiene que ir haciendo y, y, y el... La escuela te ayuda un poco, bueno, pues que te ayude un poco, pero son cuestiones familiares, ¿verdad? Entonces, Porque si no... Si todo ese dinero se usara para, para aprovechar y capacitar a la gente y darle la, el, la atención necesaria en el momento necesario, ¿verdad? Quieren arregla un problema cuando ya está una persona en en un grado elevado, ¿verdad? Pero si desde el principio empieza a detectar y empieza a orientar como lo haces con cualquier niño, ...y no te es para ahí porque te vas a caer, hoy por aquí está peligroso, el gabinete está muy incómodo, sí, pero por aquí no tienes no tienes pierde. Pues ahí te va, si habrá unos descarrilados, ¿verdad? y si sí es y, y es un monstruo la droga, claro. la corporación de la droga, porque es un es un negocio privado, público también en colusión. Pero es tan grande pues como el sector financiero también mundial, o sea, no manejan el mismo capital. Es tan grande que ahorita la droga está en todos los negocios. En todos en los, todos los, negocios. En o todos sea los negocios, no como droga como el dinero que se, aquí hubo muchos empresarios Lo que, que de alguna manera ellos no se sentían que estaban de, de, dentro de la corporación, ¿por qué? Porque ellos nunca veían una sustancia, nunca veían un esto, nunca es. ellos ellos solo estaban haciendo negocios que sentían que generaban empleos, que claro. creaban empleos para familias y todo, yo estoy haciendo el bien, tú eres parte de él. Y cuál tú es eres la tenencia? Porque tú sabes que ese dinero Alguien en el fondo de esa empresa sabe de dónde viene ese dinero y cómo llegó ese dinero, es. Entonces, toda la empresa se siente limpia de, de culpa porque... y no se está dando cuenta que le estás apoyando. O sea, no es el que va y compra una sustancia y aquí están 500 pesos y me das tanto. No. no, no. Aquí hay muchas empresas que se hicieron millonarias y millonarias. Mucha de la gente que se fue y que, que se fue huida y que sale a Estados Unidos y que se va. ¿Por qué los grandes empresarios este, se quedan? porque qué están limpios? Pero tal quienes se fueron por los que tienen cola que le pisen, ¿verdad? Y, y como reinvierten un dinero que acaba haciendo dinero, pues se no. no, pues dinero y aparte, y yo él. te hice y pues a mí no me denuncias y aquí te y aquí te caías y, y, y, y yo tengo muy bien a ti y a toda tu familia, entonces empiezan a haber secretos que nos empiezan a jodir. Y la única a a forma, todos, honestamente, ya yo creo a estas alturas, de poner en, a un alto a eso Como te están diciendo en Estados Unidos y en Europa, que para ponerle un alto al capital financiero tienes que regularlo. O sea, leyes. O sea, meterlo en cintura. De las pocas formas Uy, que creo imposible yo. Aquí, es legalizando, no la sustancia en sí, sino la conducta, que, que es guardar. el comprar algo ilícito. Él, es lo, Entonces, o lo metes en cintura, claro. o te va a venir a tumbar tom, tom, tom, el que, gobierno, tom, el pueblo, chécate, lo que quieras. Chécate aquí cuántas personas. Cuántas denuncias hay por enriquecimiento inexplicable? Hay muy poquitas, hay muy poquitas cuando una y y, y qué es qué pasando? Hay mucha gente que dice, "Oye, mi vecino trae un carro que vale dos veces lo que vale la casa." y el otro trae esto, y, y, y, y nadie denuncia, oye, va a ver, no hay una no hay a quien de decir, oye, a ver, ¿de dónde viene este Porque dinero? Estás trabajando bien, estás en el negocio informal, ok, ¿cuál es tu Hemos negocio informal? Hemos estado muy cómodos ¿verdad? con todo eso, pero ya se subió el agua al cuello. Aparte comprobado está que en la época de la prohibición, cuando se legalizó por fin el alcohol, se, se, se controló más, ¿no?, y, y dejó de haber tantos muertos. Yo creo que la, la legalización es una forma factible... De, de debilitar todo esto que es todo este monstruo económico que alimenta esta violencia y que paralelamente a eso se hagan campañas pero así exageradas de prevención ¿no? o sea yo creo que, el, el Obvio, que o sea, se... no, no quiere decir la licencia absoluta. No, no, no claro quiere es decir que lo vas a regular nada más regularla y ahí es que tocando la gente lación de y Yo creo que la si, si hablamos de legalización, lo que se va a hacer es una transparencia, no claro. es una legalización. Exacto, sacarle al tabú. Vas eh, a ver eh, por eh, dónde están dando eh. el dinero y por dónde está ah, saliendo. Sí, Eso eh. es una legalización, Facturado ¿verdad? Que, que te empiezas a ver si ahorita... Ahorita pues todo el mundo sabemos que hay corrupción es que, es, y que hay, que hay esto que hay lo otro, nomás que no puedes ir a tocar a ver, pues ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? ¿Cuánto costó? ¿Cómo llegaste? ¿Y de dónde abajo, viene? No. Entonces esa es la legalización, ¿verdad? Que te puedas involucrar y decir, a ver, este es de dónde viene y por dónde Así y a es. cómo. Claro. Eso es una, o sea, porque el, el, el monstruo ahí estuvo, ahí está y, ¿Y ahí va. Pues, o sea, la legalización estando. no es una licencia para la hacer las cosas, es, no, no, no, no es vender drogas, es, es, es legalización para ver por dónde pasa el dinero, dónde queda, dónde se va, a ver, porque un pobre agricultor no se lleva nada claro o si no Pero van a legalizar como no lo están haciendo en vez de nada más echar soldados en la calle y que luchen contra el dinero de lavado a nivel internacional, claro, que no pueden, claro, porque no. este dinero se lava en la no, banca suiza como la banca legalizar alemana, legalizar, es que paguen impuestos, nada más. Que paguen impuestos y que se pongan gente en orden, ¿verdad? Yo no estoy yo no estoy diciendo que a ah, la liberación y que todo el mundo este superhippie, no, no, no, no, no y, y te voy a decir qué está pasando, tienen un ojo, una mano en el ojo, porque finalmente supuestamente ellos creen. Pero tienen los dedos abiertos, sí, no, claro, los, claro. O sea, lo pero que lo que Pero lo que dice que ellos creen que si legalizan van a promover algo No. Pero en este caso ya es una práctica sociocultural, no, o sea, este es país es... tiene un mercado de 15 mil millones de dólares al año. Y sigue usando y va a seguir usando, oh, oh, oh. o sea, la legalización, insisto, Pero es, así es. es en, que, en, en que poder ver a ver qué está pasando, ¿verdad?, Entonces, ¿qué está pasando? Que como no podemos verlo, empiezan a comprar gente y se va ensuciando el dinero, y se va manchando, y se va, y se oh, va yendo, y se yendo por otros lados. O te adaptas a eso o que te ya te está ahí, eso, o, o te haces irrelevante como gobierno, y te abres a posibles, pues no golpes de Estado, pero suavecito como ahí va, tomando el poder a alguien que sí gobierna. Claro. O sea, que ya sean o ellos mismos barcos no, es que o los militares. Es te tienes que enfrentar a muchas cosas y, y eso le va a afectar a alguien en, en la bolsa, ¿verdad? Pues en sí. En tu bolsa lo está... ¿Quiénes es ese alguien? Pues son políticos, son empresarios, son gente de un nivel que la mayoría de la gente cuando dicen legalizar no piensa en ellos. Y entonces no. supuestamente... Sí, y supuestamente está, y clave, quieren amigo. defender el Estado, quieren defender el gobierno, entonces lo defienden a la violencia porque bueno tienen que ser la violencia como dice Maquiavelo pero, pero, pero no se dan cuenta es, la que la gente ya no entiende esas políticas no públicas quieren haya, no, no, no quieren no, entender no, no, o sea, A, a lo mejor a la gente ignorante que no tiene mucha chance de, de, de enterarse, ok, pero la mayoría de nosotros, de los que vivimos en esa ciudad, ya sabes si te dan cuenta. Y lo que hace relevante a la política no son los golpes. En fuera, en queremos ver por qué pasa y dónde pasa. Lo que hace relevante la política no son los golpes, son las leyes, claro. porque la ley es lo que legitima a la gobernabilidad. Aparte estamos ahorita haciendo ricos al Chapo, al este, al otro, estamos haciendo ricos a otros, este, y, y no se está repartiendo. Así es. Yo había visto hace mucho que, por ejemplo, la heroína antes la vendía Bayer en los años, que será? 1870. Sí. ¿no? Ellos la aislaron como, sí, sintetizaron sea. como... Yo, en alguna revista vi los empaques, ¿no? Las, la, las etiquetas de los empaques de, de cocaína, de heroína, de todo eso. Entonces, ya había algo que estaba legal, eh, establecido, pero de pronto, pues, empezó a... Se, se, como que se descubrió que era más factible o más, más este... Económicamente viable, mejor, pues... No controlarlo. ¿no? Traficarlo ilegal. Traficarlo. Y, y obviamente ganar grandes moches. Porque así es más fácil el quítate tú porque quiero yo, ¿no? O sea, claro. como que no está tan regulado. Pero está bien, o sea, le podemos aceptar que hay hipocresía en, la, en las relaciones sociales. Claro. Pero cuando ya ponen en entredicho la gobernabilidad, la patria y la comunidad por una chiflazón, y más en el caso de la guerra extra contra el narco por una chiflazón de Nixon, claro. que ni siquiera es una guerra nuestra, ok, en los 70s posiblemente Estaba una guerra de Vietnam y no se querían quemar el señor porque estaban sus soldados drogándose claro. en Vietnam y pues estaban para, para digerir lo y, que para era, digerir que no la estúpida guerra grupos. que se perdió como en Afganistán. Pero finalmente traían también en los férethros la droga. Entonces, creo que el problema es no nada más la privatización de la vida social, sino también la privatización de lo que supuestamente debe ser la vida pública. Claro. Y eso quiere decir que ahora nos están dictando la vida las corporaciones. Y lo que vemos aquí en México con el neoliberalismo extremo que estamos viviendo y lo que lo que vemos en Estados Unidos, que está la gente en la calle. Yo no lo estoy inventando. Pues o sea, hay más de 100 ciudades protestando. Claro. Entonces, ese estado autoritario que los Estados Unidos estaban imponiendo y política excesivamente milenarista con mormones para el poder en la presidencia te hace ver que no hay soluciones ahorita en el corto plazo. Más que tomar decisiones de enjuiciar a la gente responsable, de legalizar las conductas, de recuperar la comunidad, para empezar a hablar otra vez de gobernabilidad y poco a poco de que empieza a haber una idea de nación funcional, la cual en México nunca ha funcionado. Claro. Entonces, en Estados Unidos sí jaló, nada más que se le metieron por el arco del triunfo. claro Aparte, creo que en México no ha funcionado este rollo de, de construir un nacionalismo por toda la invasión que tenemos. ¿no? Pues porque somos sido muy timoratos, este o sea... Este sistema supuestamente nos iba a enriquecer a todos no. y pues enriqueció a algunos, subió el, P, el PIB y, y hay grandes exportaciones, pero acabo de leer un artículo, han dejado a todavía 2 millones más de campesinos sin comer, porque claro. supuestamente en el maíz no somos competitivos, según el neoliberalismo. Entonces, como supuestamente dice David Ricardo, cada quien se especializa en lo que puede hacer y México dejó de producir maíz y ahora lo importamos. Qué paradoja, ese es tu alimento principal. Claro, claro. Entonces corporizaste no nada más la política neoliberal, sino que le diste a la gente ahora una una forma de vida privada, la cual si no entienden o si no pueden acceder por falta de educación o por cultura o por raza misma, pues ¿qué vas a tener? Inequidad, enojo y por ende, pues inconformidad y, y posiblemente un levantamiento. ¿no? Entonces yo creo que ya no podemos hablar de México aislado. Ya no podemos hablar de un Monterrey aislado. Creo que todo este miedo y esta violencia que estamos viviendo está intencionado para frenar el ímpetu movilizador de la gente. Ah. Y es, no te levantes, no te levantes, a la cosa de la fregada, te están matando afuera. Pero si te levantas y tomas la calle sin violencia, recuperas el espacio público, lo que te pertenece. Y finalmente lo único que podemos hacer para recuperar el, el, el, la capacidad de podernos unir en asamblea que es un derecho constitucional y un derecho humano. Entonces, o sea creo que tenemos que empezar a despertar y no arre, no ir a hacerles la guerra, por, por el amor de Dios. Nos van a Me ganar. Están gastando muchos, muchos millones de pesos en, en, en eso cuando yo creo que todo es parte de la educación. ¿verdad? Nada o sea, a, a, a, Ahorita tienes que agarrar al, al chavito, al hijo del sicario, al este, y lo, y lo tienes que educar. Le tienes que dar valores, le tienes que dar otra cosa que... Le, oye... Muchas veces en, en la familia no no ves no tienes el mejor ejemplo verdad y sin embargo los que viven en esa familia ahí van y van y están rodeados de algo bueno bueno pues empiezan y hay grandes niños yo yo con, conozco a ahí hay hijos excelentes de padres no tan excelentes verdad claro por qué porque tuvieron un acceso a la educación, pero Ajá. si vas más abajo y no tienes ese acceso y todos esos millones de dólares peso que están gastando si los usas a la educación a a a enfocar a la gente. Y a la transparencia, ¿verdad? Que la gente se sienta... Eh, es muy a gusto sentirte que... Yo, por ejemplo, a mí nunca me dijeron... De chiquito no era de la basura. Yo veo cómo a mis hijos se si hicieran desde chavito. Y la basura aquí, el esto Había mucha vincultura en en, en, en claro. nuestros tiempos. Y cada vez estamos creciendo y pues, mejorando. Entonces, alguna Último me comentario. Pues yo creo que la educación, la, la, la, la investigación... Es lo que puede hacer... Eh, digamos que mejora al país no no no tanto no, de un fuerza claro. civil esas cosas que menos pues que ya está o sea ya tenemos derechos que hay que saber que, a que tenemos derecho claro. o sea. pero bueno nicolás gracias eh, muchas gracias por estar aquí oscar martínez gracias estimado público les agradezco y también les pido que exijan lo que les corresponde suavecito no, sí. pero intenso les agradezco les recuerdo que este programa va a estar disponible en danza negra .blogspot.com Muchas gracias, soy Juan Carlos Gán Escuchas Hollywood Está usted escuchando 90.5